no te cuenten lo que pasa amata tu televista pistu amata irratia. tu televista et apis tu irratia perdito padre en este mismo instante Hay un hombre que sufre. Una mujer torturada, tan solo por amar la libertad. Ignoro dónde vive, qué lengua habla, de qué color tiene la piel, cómo se llama. Pero en este mismo instante, cuando tus ojos leen mi pequeño poema, ese hombre existe. Grita. Se puede oír su llanto de animal acosado, mientras muerde sus labios para no denunciar a los amigos. ¿Oyes? Una mujer sola grita maniatada. Existe en algún sitio. He dicho sola, ¿no sientes como yo el dolor de su cuerpo repetido en el tuyo? ¿No te mana la sangre bajo los golpes ciegos? Nadie está solo. Ahora, en este mismo instante, también a ti y a mí nos tienen maniatados. José Agustín Goiti solo. Bueno, Arratzalde hon guzti hoi, hemen gauz berri do, errikolore irratza joan, eta, bueno, zera eh, poema horrekin hasi eh, gara gaurko irratzaioa eta, bueno con eso único único tema que vamos a el tema que vamos a tratar hoy perdón es el de la tortura eh, tortura que una vez más eh, pues bueno eh, desgraciadamente es noticia fue noticia hace hace unas semanas y la próxima semana volverá a ser noticia pero Eh, ...por la manifestación del 30 de octubre... ...pero bueno, eh, ese será el tema de, de hoy... ...y antes de nada... Eh, ...arrastión... Eh, ...ichasso... león aquí... ...arrastión, arantza... Ah. ...bueno, ahí ha llegado In Extremis... ...pero bueno, eh, como siempre... ...aparte de, del tema, pues bueno, las noticias... Tendremos una el carrizketa con una kide del de TAT, de, de tortura... ¿Aurkako taldea? Torturaren alde... Contrako eh, taldea, marcatu, aurkako taldea. Eta, gero, ba, betikoa, agenda, eta tita, ordu bete, beteko dugu, ya. Yeah. Eta horregatik, ba, será, albistekin. información de todos los colores color gustita coinformava y bueno para empezar una semana más pues bueno anuncian protestas a favor de unos presupuestos más justos y solidarios La cosa no cambia y una vez más, pues diferentes colectivos sociales y sindicatos de Baracaldo, entre ellos pues, las asociaciones de vecinos, Berrochoa, etcétera, etcétera, pues bueno, eh, nos van a presentar, van a empezar unas movilizaciones de sensibilización en la localidad, donde van a entregar unas 28.000 hojas informativas entre los domicilios y una de las plazas, todo ello pues con el ánimo de reivindicar unos presupuestos más justos y solidarios. Entre ellos, pues bueno, nos dan unos datos donde tenemos que recordar que bueno, desde finales del año 2008 ya empezamos a sufrir las consecuencias de la crisis que nuestro municipi municipio, municipio Barakaldo una vez más, pues bueno, ha sido uno de los más perjudicados y bueno, que las tasas de desempleo hoy en día en Marakaldo es del 16% con 6891 personas paradas. Además de eso, 46% de las personas desempleadas pues tienen pocas opciones de reinserción laboral, bien sea por la edad o cualquier otra cosa. Y bueno, el 39% también no cobra ninguna prestación por desempleo. Claro, ya llevamos dos o tres años con la crisis y el paro se acaba. Y bueno, a estos daños también tenemos que añadir que 2.500 mujeres viudas sobreviven por debajo del umbral de la pobreza de diez, y entre ellas pues bueno, 19.020 personas también tienen un traba, un trabajo precario. También quieren denunciar que a consecuencia de todo esto, pues cada semana tres familias eh, están siendo desahuciadas por no poder pagar sus hipotecas y bueno, eh, también varias familias afectadas están teniendo que esperar hasta seis meses para percibir algún tipo de ayuda social y que, bueno, que las citas de servicios sociales han aumentado un 34%. Sí, además, eh, eh, Hichasso, eh, la situación todavía es más eh, <risas> hiriente, por decirlo de alguna manera, eh, puesto que las entidades como el Banco de Alimentos pues eh, tiene que repartir todos los martes lotes de comida a 135 personas, se ha abierto un comedor económico para 120 personas por parte de Carictas Pero eh, a esto tenemos que añadir que nos encontramos en, en el municipio donde el gasto en servicios sociales de base es el más bajo de Euskadi. Y es curioso este dato, puesto que se mueven en el Ayuntamiento de Baracaldo una burrada de millones para otras cuestiones que quizás en estos momentos no serían tan prioritarias. ¿Verdad, Hichasó? Sí, así que bueno, eh, recibiréis en vuestra casa y bueno que saber que estos colectivos sociales y sindicatos van a seguir movilizándose en el pueblo. Uh -huh. Bueno y para seguir con unas noticias, el viernes pasado ya os comentamos que eran las fiestas de Bagatza que el jueves en el pregón tuvimos visita inesperada, aparte de Perusikin y Marisikin, y bueno, eh, eh, comentar que los municipales siguieron todo el fin de semana viniendo a Bagacha, y entre ello, pues bueno, el sábado al mediodía, todo lo teníamos previsto, la jaima montada, todo montado, porque Ricolor iba a hacer un programa de radio en la plaza de Bagacha, teníamos a todos los invitados, todos los locutores, etcétera, etcétera, pero... Cuando las primeras notas de la sintonía comenzaron a sonar, pues recibimos la, la visita inesperada. Y nos invitaron a desmontar todo porque había falta de permisos. Uh -huh. Bueno, esto realmente es, eh, es muy peculiar, porque lo único que demuestra Eh, es eh, por parte del ayuntamiento un evidente nerviosismo y debilidad ante pues bueno los movimientos sociales y culturales eh, que se sitúan al margen de, del control del ayuntamiento. Por otra parte, eh, Ericolore, eh, felicitamos a la Comisión de Fiestas de Bagacha y al conjunto del barrio por haber dado con la receta para responder con eficacia al autoritarismo y la sinrazón. Eh, literalmente decimos cuantos más obstáculos a la fiesta más fiesta y nos comprometemos a redoblar esfuerzos para ayudar a conformar un movimiento popular que devuelva a los barrios lo que un desafortunado día los enemigos de la cultura robaron a golpe de decreto y por eso os dejamos con el programa de radio de la semana Bueno, continuamos con otra noticia que la hemos eh, encontrado en el Metropolitano eh, Adi, el periódico que, que reparten en el metro, y dice así, «Las obras del centro de salud de Rontegui, paradas». Eh, por problemas de liquidez de la empresa adjudicataria los trabajos de construcción del nuevo centro de salud de Rontegui se encuentran paralizados bueno eh, hay que tener en cuenta que para eh, construir este centro de salud eh, llevan algo más de, de 20 años eh, casi hubiera salido más barato hacer cursos de medicina natural y de remedios de la abuela porque, bueno, a este paso el dinero sigue entrando, pero no se va construyendo la, el centro de salud de Rontegui. Y bueno, seguimos. Hoy viernes, 22 de octubre y eh, la CNT, como miembro de la Coordinadora la y Sétara, eh, ha propuesto un homenaje a las víctimas del, del franquismo. Se concentrarán en el Teatro Arriaga, junto al resto de asociaciones que conforman dicha coordinadora, y bueno, será a partir de las 7 de la tarde, todavía estáis a tiempo para llegar. Y bueno, eh, ¿qué es lo que exigen? Pues exigen la verdad, la justicia y la reparación eh, a todas las víctimas del franquismo. ...y bueno, eh, nos han dado unos datos... ...que os vamos a comentar un par de ellos... ...unos sabías que... ...que igual algunos lo sabíais... ...pero algunos son algunos no... ...y bueno, eh, aún hoy... ...74 años después del inicio de la rebelión militar... ...y 35 años después... ...de la muerte de Francisco Franco... ...no existe un censo oficial... ...sobre el número de personas asesinadas... ...privadas de libertad, exiliadas... ...y, represa y represaliadas... Eh, ...también otro dato... Todas las víctimas de vulneraciones de los derechos humanos, según establece la legislación internacional, deberían obtener verdad, justicia y reparación, incluidas las garantías de no repetición. Bueno, eh, con esto sabías que creo que nos podemos imaginar qué es lo que lo que piden. <risa> Bueno, continuamos con otra noticia. Eh, ayer a la mañana fue detenido un joven en Ortoella, eh, Asier, eh, que es eh que es eh, eh, Santurtxiarra y fue detenido en el barrio Urioste de de Hortoella. Eh, ...le llevaron a dependencias eh, policiales de la Archancha, el Musquis... ...y esta mañana ha pasado ante el juez a las 11 de la mañana... ...donde él eh, simplemente ha dicho que eh, no tiene nada que ver con, con esos eh, hechos que se le imputan pero como el sumario es, es secreto, lo siguen manteniendo como secreto de sumario, los abogados no, no han podido acceder a él, no saben eh, en qué condiciones o de qué manera se le imputan, qué pruebas hay contra él, eh, pero bueno, esto no ha servido para enviarle a Soto de, del Real y, y además de eso, bueno, decir eh, que eh, ayer hubo eh, manifestación en Santurchi ...y concentración eh, después a las 8 en Hortuella... ...y esta tarde a las 7 y media eh, en el Parque de Santurchi... Eh, ...habrá también movilización y a las 8 de la tarde... Eh, ...concentración en Hortuella. Eh, tengamos en cuenta que le imputan unos hechos de el 2001... Eh, Eh, que se produjeron en, en portugalete eh, donde se, donde se incendi donde incendiaron eh, una patrulla de, de la chancha y estamos hablando de hechos que sucedieron hace nueve años y que por el momento ya hay cinco personas condenadas a, a 22 años. eta maki kontatu digu aurreko guneko atziloketa bat, eta bueno, gaur goizean, altzatu garenean atziloketa berriekin aurkitu gara, beste makro redada bat, e, oingoan gazteak izan dira, zeiko partaide moduan e, atzilotu omen dituzte, guztira momentuz amabos dira, ez dakigu, reda da sabaliko mendago, goizean goizean ziren gero gehi, gero amabos, baina gaur, bueno y decir que 300 agentes de la policía española han participado en estas detenciones que se han producido en varios puntos en Barcelona, Vizcaya, Araba, Nafarroa, Gipúzcoa y bueno, eh, que el Ministerio de Interior Español asegura que suponen la desestructuración de la estructura de dirección de ESEGI. Exactamente, hay un registro que hay un registro desde Lonjas, Gastetes, Etxeak, Arricuak y Bar. Eta atxiloketa hauek gertatu diren tartean, ba, bueno, e, polisiak bueno, eh egonda kargak egiten, ba, apoioa edo ematen zuten jendearekin, e, hainbat kolpe jaso dituztela, baita ere leku batzutan, ba, bueno, pelotazoak airera bota dituztela eta barreta bar. Eta bar. Eta, bueno, e, kontatzea, ba, kuriositatea moduan edo A tilotutako batzuen artean, adibidez, aurreko duela hiru sententzia bat eduki zutela Audientzia Nazionalera, nasionalean eta ondino, ba, sententziaren zain daudela. Osea, ez dakit hiru astetan ze aldatu aldatu den. Ta bueno, eh, redada hau, gran redada hau, e, lotu dezakegu aurrek urtean e, duela urte bat itzura bera beste redada bat egon zen Segi rekikiko gaste gastenganako. Ta, bueno, también en aquel momento el argumento era que se había la estructura de dirección de Segi. Mhm. Uh -huh. Eta, ba bueno, e, hori, Rube e, Pere Rubalcaba e, haipatu du ba, operazioa Sabali jaritzen duela eta bueno, ba, batzuk baita ere Segiko partaid ditzatea ez da parte, ba bueno, kale borrokan edo e, sartu dituztela baita ere. Eh, en el artículo de gara eh, también eh, se pueden leer lo de listas negras eh, y así dos de los jóvenes eh, incluidos en esta nueva redada eh, estaban eh, en esta supuesta en estas eh, listas negras no supuestas que existen eh, listas negras eh, que son una relación de personas con nombres de, de jóvenes que han sido inculpados en declaraciones realizadas en régimen de incomunicación en dependencias policiales eh, pues eh, presentadas hace dos años en, en nafarroa y además hay que decir que estos dos jóvenes se mostraron dispuestos a co comparecer ante el juez en aquel momento también hay que decir que otro joven eh, otro joven que, que ha sido que Eh, ...arrestado esta madrugada. Eh, fue juzgado hace tres semanas, que es lo que ha comentado Ichazo en la, en la Audiencia Nacional Española... ...y que únicamente se encontraba a espera de, de la sentencia. Eh, únicamente eh, mencionar también las eh, movilizaciones que se han llamado eh, pues bueno a, en distintos lugares de, de Euskal Herria, así en Astigarraga, Sestao, rabechu Galdácao, Santuchu, Durango y Burlata a las 8 de la tarde, en Vergara eh, a las 7 de la tarde, en Zumaya y Santurchi a las 7 y media y en Erromo y, Chubal y Chubalcheta a las 8 y media de la noche. Asi que, bono, gombidatzen zaituztegu, e, a, e, mobilizazio hauetara, zeo ingoan bebai, ba, bueno, eskerraldean egon dira hainbat atzilotu, eta, eta horita baita ere aipatzea, ba, bueno, e, las declaraciones que haitzan el movimiento proamnistia, e, sus declaraciones son que ante los pasos políticos que se están dando en Euskal Herria, las detenciones, torturas, carcel, dispersión y prohibición constituyen la respuesta de Madrid. Qué bueno, eh badirudi haien erantzuna hau izango dela, atziloketak eta makrereda dauekin. Baita ere aipatzea ez dakite aipatu duguen, baina bueno, ustea supotatzen latuko duzu baita ere eh 15 pertsona hauek inkomunikazioa aurkitzen direla, eta bueno, bai dugu egun hauetan zer, zer gertatzen den. Bueno, eta eh urrengo albestea, ba, berangon eraika, eraikuntza masiboari ez. Ba, berango eraikitzen elkarteak bideo e, bat e, plasaratu du e, bere herrian espekulazioa zalatzeko. Ba berangokoko udalak eh 2009garren urtean ba, apoa onartu zuen interes spekulatiboetan e, oinarri, oinarrituta. Bertan, besteak beste, ba, zurtzi urtetan e, bi mila irureun hogeita bat etxe bizitza eraikitzea proposatzen dute, hainbat hausot txikituz, herriko nortasuna arriskuan jarriz, etxe bizitza harazoari konponbiderik eman gabe, eta bar, eta bar. Bideo ba, hau ikus dezakezue, zera, weban, e, berango eraikitzen, .blogspot.com. Possi <música> possi possi possi Bueno, eh, ahora vamos a dar una noticia que realmente hemos rescatado eh, y nos ha parecido peculiar porque no la hemos encontrado en medios de comunicación eh, corrientes y estatales y, y sí en, en la, la agencia Express. Eh, y viene y la titulan así. Un mediador de la declaración de Bruselas acusa a Madrid de intransigencia con los vascos e incluyendo e incumplir con ETA. Lindstroth, eh, John Lindstroth acusa al gobierno de usar medidas represivas en Euskadi y ve paralelismos en la muerte de John Anza con las de lasa y Zabala. John Lindstroth, uno de los mediadores que firmó en marzo la declaración de Bruselas, acusa al gobierno español de mantener una postura muy intransigente con los vascos, de utilizar medidas represivas en y tácticas sucias y de no haber cumplido todas sus promesas con ETA durante los procesos de negociación de los anteriores Alto el Fuego, motivo por el cual consideró necesario a largo plazo impulsar una mediación internacional para acabar con el conflicto en el País Vasco. Eh, aparte de, de esto, de lo que acabo de comentar, el Lindstrom eh, reclama que eh, que la que para solucionar este conflicto haya una implicación de obama en un proceso de paz eh, europa press eh, no agencia express como he dicho antes europa press perdón eh, aparte eh, comenta que eh, en esta en esta noticia eh, el papel de obana de obama, de obama Eh, comenta también eh, que españa no ha mantenido todas sus promesas y que bueno que para dar eh, pasos eh, hay que implicarse seriamente y haber un tercer mediador eh, internacional eh, bien yo parafraseando a uno eh, decía El gobierno español es un enemigo que en la batalla luchas, eh, lucha sin honestidad y sin honor. Eh, aquí más adelante ya veremos en qué termina todo esto, pero hay un camino abierto y una posibilidad para solucionar este tema. estárajaitzen dugu internacionalarekin, eta eh, bueno, eh, Mamia Marsalem relata violaciones de derechos humanos en el Sáhara. La Asociación de Amigos de la RASD de Vizcaya ha organizado una conferencia para el próximo 21 de octubre, organizó ayer, perdón. Y en dicha conferencia, bueno, el Mamira Marsalem, eh, vicepres vicepresidente de Codesa, eh, habló sobre las actuales y graves violaciones de derechos humanos en los territorios del Sáhara Occidental ocupados por Marruecos. Eh, bueno, pues eh, hemos de decir que el, el hemos de decir que el Mamí Amar Salem es vicepresidente segundo de Codesa, presidente del Comité contra la tortura tortura de Dalya Eh, premio de la liga española pro derechos humanos del 2000 del 2007 pero que eh, en su vida eh, se ha topado pues bueno desde eh, desde junio de, mil, de 2005 cuando las fuerzas marroquíes invadieron eh, su casa y bueno, pues eh, además de sacarlo de su vivén de su vivienda, torturarlo y arrastrarlo por toda la calle hasta que, bueno, pues eh, el mamía Marsalem perdió el conocimiento para luego abandonarlo después eh, robando sus teléfonos portátiles y, y sus teléfonos eh, móviles y su y su máquina de fotos, pero no quedáis la cosa, sino que en febrero del 2006 las fuerzas de ocupación marroquíes de nuevo intervinieron brutalmente contra los manifestantes eh, hiriendo a siete activistas de los derechos humanos entre ellos una vez más el mami amar salem bueno pues eh, creo que esta seguramente sea una persona que pueda hablar de primer mano de primera mano eh, del tema que vamos y estamos tratando hoy a Eh, comentaros que el un, eh, Feminista, Escapena y Gite pues nos invitan a unas jornadas sobre Semakumea, pues, Ocupación y Resistencia Mujeres, Ocupación y Resistencia Feminismo Islámico A eh, En esta ocasión, en el, en el marco del programa Mujeres, Resistencia y Rebeldía pues desde estos colectivos nos quieren acercar un poco el feminismo islámico, pues como movimiento su discurso y la práctica feminista articulada dentro del paradigma no que es el Islam, porque en sí en mujeres feministas dentro del islam Eh, entonces lo que intentan un poquito es superar los estereotipos sensacionalistas y simplistas basados pues un poco en la manipulación interesada o bueno, en el mejor de los casos en el desconocimiento ¿no? que tenemos todos acerca del Islam y de las ideologías del feminismo islámico y su contribución a la construcción de sociedades en las cuales se insertan. Digamos que en concreto van a ser dos días, el martes día 26 en La Bolsa en Bilbo a las 7 de la tarde eh, contaremos con ETIN. Anbar, que es profesora de estudios religiosos y que, bueno, pues, eh, digamos, ella ahora mismo es profesora tanto en, en Estados Unidos y en Indonesia y ha, y ha reflexionado bastante sobre el papel de las mujeres en la sociedad dentro de la filosofía y la teología islámica y analiza un poco el papel del feminismo en la interpretación del Corán y en lugar de los sistemas jerárquicos eh, de género. Son muy interesantes, eh, ya os comentamos que son los días 26 en Bilbo y 27 para la gente de la margen izquierda, y bueno, toda la gente de, que no haya podido el día 26, en eh, la Escuela de Náutica de Portugalete también a las 7. Feminismo islámico. Bueno, y este ya eh, apartado que hemos eh, ido introduciendo en programas anteriores pero que bueno ya le hemos eh, tenido en, en, el, en el programa eh, son las colaboraciones eh, y aquí hemos puesto nuestra propia colaboración desde rico lore más que nada para deciros que rico lore se alimenta de los movimientos sociales y de las personas en general y no tiene ningún sentido sin la participación ciudadana Por eso queremos decirte, con esta colaboración, autocolaboración, por decirlo Todas, de alguna manera... Ahora y nosotros. Eso es. <risa> eh, que tú eres imprescindible en, en Ricolore y quienes te rodean también. Y, y que tú eres Ricolore y tu participación es la base de nuestro funcionamiento. Así que, bueno, eh, te proponemos y te animamos a que eh, escribas preguntas, comentes lo que otros y otras escriben, opines, que nos cuentes, que lo cuentes tú... Eh, pues que creemos un proyecto comunicativo libre eh, a nuestra medida. Eso es, no solamente, estamos hablando también que invitando pues tanto a asociaciones a grupos, a gente, personas humanas gente que piensa, gente que, que vive, que grita, que, que hace un montón de cosas en el día a día y que puede lógicamente pues todo todas las cosillas que nos pasan por la cabeza otras todas las cosillas que hacemos pues eh, Ricolor es un espacio también para poder compartirlas entonces desde aquí os invitamos a todos y a todas a que entéis a en nuestra página web y que nos dejéis vuestras colaboraciones to bueno ya vamos a pasar una colaboración de andoni pangua que nos ha dejado en nuestra página web y empiezo con ella siempre me ha parecido eh, baladil la palabra condena pero hasta ahora no había sido consciente del peso de la dichosa palabreja Arnaldo Tegui, dirigente y palabra, y parece que portavoz de la izquierda Berchale deja entrever la posibilidad de condenar en algún momento algunas acciones entre ellas estaría la llamada Cale Borroca otra parabeja que no entiendo muy bien, se puede traducir por lucha en la calle Así empieza eh, Andoni Pangua su colaboración y eh, la podéis eh, continuar leyendo en la página web de Derrick Olore Esta bueno Gallari Gaiarekin, zakonago, zartu bainoelena, un musika purbet. Hau da, hene etxia, hau da, hene gaukia, hau da, hene oea, hene tasun guztia, bakarra betai xiltasun, bakarra betai xiltasun. ¡Opa! Bueno, continuamos con el programa y esta vez con el Gaia. Eh, puesto que vamos a tener eh, una entrevista eh, dentro de un momentito con Nane, miembro de del TAT, eh, os queríamos eh, recomendar pues bueno, algunas cosillas, libros, eh, Ancherkis, Filmeac y... Y bueno, pues, eh, y alguna cosilla más con, con esto, con este tema. Y entonces, eh, Arantxa, empezamos con la película. Bien, pues, eh, esta tarde os invitamos a, bueno, a que si podéis, que la veáis, seguro que muchos la habéis visto. ya es la, la película se titula La noche de los lápices, de Héctor Olivera. Es una película un poco antigua, es del año 86, pero refleja claramente el tema de que estamos tratando. Pues es un poco eh, argentina, la es una película que narra perfectamente, pues un poco, ¿no? Eh, todo, todo el tema del que estamos hablando hoy por la tarde. Bien, eh, os vamos a recomendar también eh Un Archerky. Sí, vamos a, a, a recomendar a Ancherqui, de José Cardoso Piré, es el cuerpo del delito en la sala de los espejos. Es un libro muy pequeñito, pero digamos que trata sobre todo, es, principalmente habla de Portugal y de la policía política, de la PIDE, y como pues todo el tema de la revolución de los claveles, cómo se portaba la policía política en, con el tema de las detenciones, tanto antes como como bueno durante la dictadura de Salazar, y hasta la revolución de los claveles del 25 de abril. Uh -huh. Y luego os vamos a recomendar también un par de libros, pero nos vamos a centrar sobre todo en uno Sí, uno eh, recomendación. Eh, la, la recomendación básica es el libro que citó la privación de la libertad de, y derechos humanos La tortura y otras formas de violencia institucional en el Estado español Es un estudio, es una coordinación por Iñaki Rivera y Francisca Cano Del Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona ...y digamos que consiste... Eh, ...hablamos un poquito de... ...del tema de, de las torturas... ...y bueno pues este tema escabroso ¿no?... ...que es la vulneración de los derechos humanos... ...y consiste en haber iluminado un poco... ...este lado oscuro ¿no?... ...el más tenible y el más odioso y osceno... ...de las instituciones públicas ¿no?... ...que la tortura... ...y habla un poquito el libro de la gran cantidad... Eh, ...en gran cantidad... de ...y analizándolo muy bien... ...con un montón de información... ...y de una forma... ...la verdad es que muy de calle... ...porque... Aunque es un estudio eh, hecho desde desde este observatorio eh, digamos que se es de una lectura muy fácil y nos da una visión de, de ese lado ¿no? de ese lado un poco tenebroso que, que tiene la tortura y cómo desde las instituciones públicas está es algo que como que no existe no y la verdad es que sí que os lo, os lo recomendamos también hablaros de otro segundo libro este segundo libro en concreto ...es un libro eh, que habla de El Salvador... ...se titula Un día en la vida... ...es de Mangrio Argueta... Argueta, sí, Argueta. ...y habla un poquito pues... Eh, ...del pueblo salvadoreño... ...y de cómo pues bueno... ...tanto las, los hombres y mujeres salvadoreños... ...pues durante toda su historia... ...incluso ahora ¿no?... ...pues eh, la vulneración de sus derechos... Eh, ...es una cosa muy presente... ...y cómo pues el tema de las torturas... ...es algo que está en el día a día... Eh, también el libro eh, digamos que lo hace no sería un poco como el anterior, ¿no? que es un poco pues un libro más, más denso a la hora de dar datos, sino que es una novela. Nos introduce en El Salvador, nos introduce en la realidad salvadoreña y nos introduce también un poquito ¿no? para ver cómo... Aunque, digamos que es un libro que, aunque está, habla incluso de hace 10-15 años de El Salvador, se puede extrapolar y se puede hablar de, del 2010 en El Salvador ahora mismo, ¿no? Así que un poquito, esas son las recomendaciones que os hacemos ahora de estas tres cositas. La película, La noche de los lápices, os invitados a todos y a todas a verla, y estos dos libros, Pri Privación de la libertad y derechos humanos, La tortura y otras formas de violencia institucional del Estado español, y Un día en la vida. Y ahora os dejamos con un poquito de musiquita. Te han besala dar darak zorginduna sala Venetango ibeltamakala Yo te mecino en una zarkada hartan drasteak ingurtzen zizkidan gutzako sirrikitu eta mila doini altzortuta zeuskan hitarra zarra hau txez estalian lozaitu lagar gormutu eria. Inu zeznatzea gati Ilarra zara Ziluziaren bidetik auzardia lagun izan zenuen Etorkizun naira basteko hautua egin zenuen Sentimendoen bidetik errepidea ezagutu denuen Urrunda zunean gertu, zentitzen gaituzue Gaituzue Argazki bihurtu zaituzte, esilarazine zaituzte su da cornés ajustes debe gato Zidik bizitira, golde iaur egiten dion arria Kera du zuztraietatik erria Errepide gorrian zure onpegia dugu ametza Egun latzetan zuentzat gure hitzen babesa Digo izan arte... Bueno, pues eh, no va a ser posible el Alcarris que está eh, eh, con este miembro de, del TAP. No hemos eh, podido contactar con esta persona, me imagino que, que por supuesto con estas nuevas detenciones <risa> eh, me imagino que... ¿Sí? que, bueno, eh, puesto que les han aplicado eh, la incomunicación, pues me imagino que, por desgracia, vuelven a tener eh, trabajo. Sí. Pero, bueno, eso no va a significar el que nos quedamos sin saber cositas. Eta, o regatí que, bueno, va... Ba, eh, itxe ingo dugu, eh, ori, va... Ba, tap, eh, tap... Eta talde oniburuz eta beste gauzaiburuz e, ba, Zera, hor ba, e, stop torturaren e, arloan Eta, bueno, bat tat e, Euskal Herriko torturaren aurkako taldea Eh, hainbat urteko lan eta prestaketaren ostean, ba, mila bedratxerion eta lauro sortzen da, gobernuaz eh, kanpoko erakonde bezala, bere helburu nagusia torturaren eta bestelako tratu zein pena krudelen eh, ankerren naiz eraingarrien eh, praktika ezeste izanik, eh bere lan horretan ba, realitate errealitate gordinau kaleratuz e, euskal gizarte osoa implikatzen saiatzen delarik eta ere ba esan ahal dugu ba lanildo honetan e, on, eh onakoak e, dira bataten lan esparru nauziak e, ba, esaten digute torturak e, jasan dituzten euskal herritarren testigantzak e, jaso eta sistema Ta, sistematizatu testigantza hoiek e, publiko egin, bittimaren aurreti asko baimenarekin beti ere gizarteak e, gure herriak pairatzen duen gaitz honen e, berri izan desan e, beharrezko duten edo ala nahi duten bittimei laguntza juridikoa psikologikoa zikolo, e, eta medikoa lusatu Eta, bueno, eh, esparru jurisdikzzionaleetan eta instituzzionaleetan zein esparru publikoetan torturaren entengabeko salaketa egin, komunikabideen eta gizarteren aurreko salaketaren bidez. Nazizioarteko erakundetan torturaren existentzia berritsi eta salatu eta azkenik eh, gizarteari, alternatibak proposatu e, torturaren erabateko basterketa lortzearen. Eta, bueno, e, ere ba, gaurko e, gaur egun e, tortura e, gure gizartean dau eta ez e, bakarrik e, zera, ba, poliziaren e, eta e, gobernaaren e, menpedo... Bere historia den, e, zen e, baita ere, ba, beste kasutan eta horretako e, Arantzak e, kontatuko digu ba, beste tortura dauden gure gizartean, ez Arantzak? Si, sí, bueno, jo, mazken eda, el tema del, sobretotu ultimamente, Eh, en varios medios de comunicación es unas cosas que desde el colectivo un poco feminista pues estamos más hablando de ello y es el tema de las torturas que sufren las mujeres, o sea las mujeres que son detenidas, eh, aparte ¿no? de, de ya el, ¿no? el, el hecho así de ¿no? de la detención y de todo, pues estamos tristemente, pero la realidad es así, eh, sufrimos una doble tortura, ¿no? Eh, y eso el tema de, de las amenazas eh, con el tema de las violaciones, pues eh, ya no solamente amenazas, sino que hay casos reales de, de no de violaciones en sí y digamos que aparte ya del mero hecho de, de saber que estás detenida, saber que te van a aplicar determinadas torturas para sacarte información, aparte de todo eso sabes y eres muy consciente, eres muy consciente de que parte de, de que el, de esas formas de tortura van a tener eh, que ver por tu condición de mujer y van a tener que ver con el tema de, eh, de supuestos o amenazas de abusos sexuales, etcétera, etcétera. Entonces, eh, es una cosa que existe, hay un montón de testimonios, ya no solamente en Euskal Herria, ya no solamente en el Estado español, en un montón de lugares del mundo y tristemente es así, ¿no? El hecho de que, de que las mujeres, pues, una vez que somos detenidas y se nos aplica la incomunicación, pues digamos que somos más propensas a sufrir eh tipo tipo de vejaciones eh, eh, sexuales, ¿no? mm. Y bueno, pues en este caso pues eh, este colectivo es una de las cosas es, eh, que vamos, que más denuncia eh, porque también es una cosa que está un poco tapada, ¿no? Porque la tortura a todo el mundo pues es como muy generalizada, ¿no? Entonces, pues eh, que dejar desde aquí pues un claro mensaje ¿No? de, de cómo el mero hecho de postar mujer pues tienes una esta doble esa doble tortura uh -huh. eh, entre los métodos que que se suelen utilizar eh, además de a mujeres también eh, a hombres son los golpes eh, golpes que bien eh, te enroscan en una manta eh, y te golpean eh, sobre la manta para no dejarte marcas, bien con listines telefónicos, con toallas. También eh, está la famosa bolsa, eh, que bueno, eh, te ponen en la bolsa y te llegan, eh, te mantienen hasta el punto de, de la asfixia que pierdes el conocimiento y eh, también eh, el, la bañera la famosa bañera que es introducirte la, la cabeza bajo el agua y, y es eh, pues hacer un efecto parecido al a la, a la bolsa eh, luego también eh, están los eh, electrodos que te van aplicando eh, por distintas partes del, del cuerpo aquí he de decir que en baracaldo el El martes eh, se hizo una presentación eh, de de Sa, Sagarrán Dembora y Alfonso Chegará ahí eh, describe cuáles fueron las torturas eh, que le aplicaron y entre ellas hablaba de los electrodos que le ponían en el cuello, en las en la ingle, en los muslos y las marcas que que le dejaron. Eh Hay otro método de tortura también que cabe está más eh, utilizado por las eh, distintas eh, distintos cuerpos de policía, que es eh, el impedir ver eh, al detenido, pues eh, le ponen eh, una capucha o algo que le impida ver y y esto provoca pues una pérdida de, noc de noción de, de espacio, nociones. de tiempo y sí. de de todo. Luego, por supuesto, humillaciones, amenazas, eh, eh, gritos eh, y lo que quizás eh, más eh, sufren eh, las mujeres pero que también eh, han sufrido eh, hombres son los eh, ataques eh, y los abusos sexuales y violaciones Eh, hay casos eh, muy, muy, muy duros, eh, introducción eh, por el ano de, de palos, de, por la vagina pistolas sí. y, bueno, pues eh, otra serie de, de métodos y perdonarme que me ponga que tarde en responder porque son demasiado fuertes como como para que esto de la tortura, pues bueno, eh, pase por alto, se pase por alto, ¿no? Eh, pues eh, también eh, dinámicas de grupo realizan, como el policía bueno y el policía malo, eh, al, eh, luego pues eh, hacerte interrogatorios eh, sin parar, eh, mantenerte la luz encendida constantemente para que no puedas dormir y pierdas la noción del tiempo, eh, mantenerte de pie, las flexiones y bueno eh, amenazarte o, o ponerte Eh, grabaziones o gozes o tal diciéndote que son tus familiares que los tienen allí, bueno, juegan absolutamente con, de todo y con todo para que te inculpes, eh, o, que inculpes. o que inculpes eta bueno, ba, gai hau ekarri dugu azte honetan ba, bueno, tortura soritzarrez e, egunero daukagua gure hauetan eta bueno, batez ere, ba bueno, aipatzeko baita ere, ba tortura dezagartea arazteko, ba, erakunde publikoen kompromesu eta lana ezinbestekoa dela, jakina horretarako daude lanean tatekoek, baina, bueno, baita ere, herritarrena ba, ere beharrezkoa da, eta, bueno, e, aipatu, e, nahi genuela tateko kide honekin ba, elkarrezketa batekin, ezinieskoa izan dela, baita ere, baina, baita ere, baina aipatzeko, e, jabete honen hogeita marrean, e, manifestazio bateo e, egongo dela, e, donostian, touren kontrarakkoa ordua maki? E, orduan e, izango da e, bostetan eta zera e, lekua e, zoritzarrez e, ez e, orainze bertan ez dakigu non e, zehaskiz ez justu eszabatu da ordenagailuan barkatu eta eta hori bueno, ba, e, urriaren... E, Ha, hogeita, hogeita marrean, en... e, izango da au, e, torturaren aurkako manifestazio au, eta nik uste dut oso urgentea dela, eta masiboa izan, beha, izan behar da manifestaldi hau. Ba, nik eta. suposatzen dut eh, lantiguatik atreako dela. Eh? Ba, Zona manifestazioa nazionazioan. Edo bai, bai. Bai, zera, donostian, e, izango da, ba, lantiguako tunelan, y urriaar en mar bosteán y bueno lo he dicho el 30 de octubre a las 5 de la tarde en donosti en el, en el túnel del antiguo desde allí partirá eh, esta manifestación y que bueno eh, desde aquí hacemos un llamamiento a, a esa manifestación y, y que sacuda acuda eh, masivamente y para dar una respuesta a algo que hoy en día eh, todavía existe eh, los gobiernos que han ido pasando los gobiernos que, que han ido pasando siempre han dicho no no no la tortura es del pasado eso los, el gobierno de los años 80 decía que era en los 70 los, el gobierno de los 90 que era en el 80 los del 2000 eran los del 90 pero bueno la tortura sigue existiendo día tras día Asi que, gonbidatzen zaitu ustegu, ogoita marrean bostetan, donostin torturaren aurkako manifesta sinora eta jarraiteko dugu agendarekin. Agenda. Agenda. Agenda. Agenda. Agenda. Agenda. Agenda. Agenda. Agenda. Bueno pues, bueno, pues una vez más eh, Agenda Pres, express y press rápida express. Bueno, voy a ser muy seria hoy Porque el mm. programa es muy serio y voy a ser seria <ríe> vale. Deciros que Sí, estoy así y yo creo que Todos nos, nos dejan en paz y, O sea, es lo que, lo que hay uh -huh. A ver Oi, homenaje a del franquismo la CNT, como bien ha dicho antes Itxasora, ha convocado y será siete en el Arriaga. También eh, e solidarioa erakuzketa, eh 15tik 29ra, o sea, dugu denbora ikusteko eta izango da eh Gurutzetako Kulturetxean, eh zabalik egongo da, eh Goizuki Ambarretatik, eh, bueno, Goizetik eta Arratsaletik, bederatxeak arte. Y e luego para quien quiere le gusta la danza y estas cositas, eh Tacumene da Dantza Teatro en Arrigorriega en el Polideportivo Alas, 10. Eh, perdón, a las 7 de la tarde disculpas, a las de la tarde pues a, tiene una muestra teatral de vanguardia eh, mañana pues es el Bilbo Gune eh, os que invitamos a todos y a todas a que vengáis a Bilbao hay un montón de actividades Eh, pues, eh, de un, con un montón de grupos y un montón de cositas, como bien hemos dicho antes. También es el día interna, eh, la segunda convocatoria del día en Dinero. Eh, y luego, pues ya pasamos eh, también mañana, hay un homenaldi en, en el Algasete de Zorroza a Sier, Unai, Sendó y Ayón. Euskal luego Después, el domingo Eh, Eguski ha montado una mini-marcha desde el regato y van a ir hasta el Eretza han quedado las 8 y media en el regato comentaros también que tanto el martes como el miércoles son las jornadas de Azkapena y el, el bilgume feminista el martes en Bilbo a las 7 en La Bolsa y el miércoles a las 7 en, eh, en Portugalete en la escuela de Náutica acordados de estas eh, jornadas de mujeres, ocupación de asistencia el feminismo islámico y impresionante Y bueno, impresionante, una vez más <ríe> la agenda express rápida rode veloz. Eh abur, abur. Eh, Arantza, aburi tsaso. Abur Maki, aburi tsason. Ori, ba badakizue herrikoloren.rg eh, Como la detención incomunicada crea condiciones que facilitan la perpetración de la tortura y puede que que en sí constituir una forma de trato cruel, inhumano o degradante o incluso de tortura, el régimen de incomunicación se debería, se debería de suprimir. Informe del relator especial sobre la cuestión de la tortura, Theoban Bowen.